¿Qué tal? Buen día. Sí, sí, bueno, esto es algo que ya lo veníamos trabajando desde el año pasado, cuando la, hicimos el lanzamiento en noviembre en Buenos Aires. Eh, el Camino de la Costa es un producto que tiene relevancia nacional. Eh, nosotros, justamente, la, la estrategia de unirnos entre los municipios costeros fue, eh, porque, bueno, vemos que tiene hay una potencialidad importante para que el, el mercado nacional nos mire como un producto ya más amplio, ¿no? Es un una sola ciudad, es un circuito donde pueden recorrer distintos lugares, así que bueno, y aprovechando no solamente lo que es playa, sino todo lo, lo que también implica, ¿eh? más allá que sea el camino de la costa, pero también es fauna, es historia, es eh, paisajes, y eso es lo que estamos intentando eh, promocionar y posicionar a nivel nacional. ¿Ya empiezan a trabajar entonces pensando también en la temporada de verano? Sí, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros ya estamos trabajando, pensando en eso. Eh, ahora se hace la presentación de la temporada de fauna marina en, próximo, en próximos eh, semanas, pero después ya tenemos eh, agenda para estar eh, en forma conjunta en la FIT, en la Feria Internacional del Turismo, que se hace a fines de septiembre. Tenemos ya fecha para estar en... Bueno, a mediados de agosto estamos en la Expo Turismo de Comodoro Rivadavia y ya tenemos fecha para estar también, para hacer la presentación, repetirla, presentación que se hizo el año pasado en Buenos Aires, en, en el mes de noviembre, así que bueno, sí, sí, ya estamos con estamos con, con esa con esa idea, ¿no? Y, y a, igualmente, en el primer semestre del año, no, no, no, no pensando en el verano, pero sí pensando en el resto del año, estuvimos como corredor también en encuentros que se hicieron de turismo en Tucumán, en Salta, en varios lugares, en varios mercados, ¿no? Rosario, Santa Fe... Consultarte también eh, si empezaron a hacer un análisis y cómo trabajaron por parte también de, no solamente de turismo, sino que en Viedma y en toda la provincia, que fue las dos semanas de vacaciones de invierno. Sí, el análisis se hizo, por supuesto. Nosotros siempre llevamos registros estadísticos. este Y bueno, el resultado fue que una temporada floja, como la mayoría de los destinos tuvieron, salvo algunas excepciones, como los destinos de nieve, que, que bueno que también tuvieron tuvieron por suerte empezó a nevar y ahí pudieron este acomodarse porque también venía pintando si no había nieve que iba a ser muy floja pero los demás destinos que, que, que por ahí no, no, no tenemos este el recurso ese tipo de recurso que es muy puntual como el tema de, de, de tener centros de esquí eh, por ejemplo no este en la, la temporada se, se, se presentó floja por también las condiciones un poco que estamos atravesando a nivel nacional con las cuestiones de la eh, eh, economía el marco de la economía que hace que bueno, este, bueno todos sabemos que hay una recesión del consumo, que la gente se está limitando mucho los gastos y eso hace que, por supuesto, también en las vacaciones se, se vean eh, se, se hayan limitado y, y así. nosotros acá en Viedma, dentro de todo dentro del marco yo le decía a un, a un colega tuyo la semana pasada, dentro del contexto de que Viedma es una ciudad que nunca digamos eh, fue un destino de vacaciones de invierno Eh, dentro de ese contexto tuvimos como un porcentaje entre 35 a 40% de ocupación que no es malo, teniendo en cuenta eso ¿no? eh, que nunca fue un destino de invierno siempre fue un destino de verano y bueno, nosotros estábamos tratando de promocionar que sea un, un destino de todo el año que también se aprovechen las ocasiones de invierno que se aprovechen los periodos de fines de semana largo que son entre este, tanto de primavera como de otoño y bueno, hay que seguir posicionando y trabajando en, en, ese, en esa dirección